En el primer vídeo de este canal explicamos de manera esquemática y sintetizada el concepto de la fuente original o primordial, qué es, su significado e implicación en toda la existencia. A lo largo de todos los vídeos hemos ido ampliando información sobre esta verdad que va más allá de la creación de este simple universo, si bien venimos observando que el término no termina de ser bien entendido y hasta se está mal interpretando o mal utilizando. Cuando se habla de fuente, se puede entender como una especie de surtidor o emanador del que emana algo, también como principio, fundamento u origen de algo. Así, se toma a la fuente original como un surtidor de energía inagotable de donde parten todos los rangos de frecuencia, vibración y energía habidos y por haber, ya que no está sujeta al tiempo y al espacio aunque esto se puede entender así puede llamar a confusión y malinterpretación ya que se busca así la conexión a modo de enchufe con una fuente de energía externa, la fuente original es emanador y a la vez es lo emanado, siendo el origen de donde parte todo y a la vez es todo infinita, como ya dijimos es todas las frecuencias sabidas y por haber en todas sus expresiones posibles dando lugar a todas las dimensiones posibles en el omnimultiverso. contiene toda la información registrada y a la vez la sigue generando de forma interminable. Es infinitamente extensa e infinitamente contractil, se expande infinitamente hacia afuera e infinitamente hacia adentro pero sin ocupar espacio ya que éste es una ilusión o interpretación de la densificación de materia según el tipo de realidad que se perciba o según el rango extradimensional. Por tanto, acuñamos también el término origen primordial para referirnos a la fuente original, concretar más su concepto y evitar confusiones y malinterpretaciones. Lo hemos repetido en diversas exposiciones, pero para seguir aclarando, el origen primordial contiene todas las fuentes de energía o hiperdimensionales, todas las fuentes oscuras, todas las fuentes luminosas, la fuente de ki, la fuente antientrópica, las fuentes de generación entrópica, etc. Todas son subfuentes del origen primordial, de donde también surgen las fuentes singulares creadas por singularidad gravitacional o cuántica, surgiendo el proceso de parasitación, ya sean luminosas u oscuras, información que iremos ampliando. Y como venimos diciendo, siendo el núcleo de nuestra información, las almas son fractales infinitas de ese origen primordial infinito que los seres humanos almados está contenido virtualmente gracias a la singularidad de su ADN que es otra fractal bioenergética con una codificación particular. Por tanto, un alma... Alejándonos de conceptos religiosos o de metafísica distorsionada, es en sí la emanación total del origen primordial, limitada por la particularidad del avatar físico o de otro tipo que ocupe en ese momento. Esa fractal, al ser infinita, no se podría dividir ni subdividir en diferentes tipos de ánimas, pero como hemos dicho, su manifestación o expresión sí puede verse limitada, y en algunos casos muy limitada. En un cuerpo físico podemos percibirlo como una emanación energética infinitamente profunda hacia dentro de nosotros e infinitamente expandida hacia afuera, pero siendo a la vez lo mismo y sin división. Vemos así como el poder de manifestación del origen primordial depende del avatar que ocupe en cada momento, en cada situación o en cada parte del espacio extradimensional, siendo en algunas veces un logos creador y en otras veces manifestado como una consciencia humana. Por eso no es necesario conectar con nada externo ni a través de nada para sentir el origen primordial, la fuente original, porque los seres almados la tienen contenida en sí misma, somos alma con cuerpo, no cuerpo con alma. Ya hemos explicado que el proceso de conexión no debe considerarse como el enchufarnos a algo, sino como el despertar esa conciencia de nosotros mismos y la hemos matizado como activación álmica ese proceso de conciencia no tiene por qué ser un proceso intelectivo puede ser un proceso instintivo y de hecho debería producirse de forma natural pero debido a la manipulación de los controladores nos vemos obligados a hacerlo con la disciplina pues las almas que han venido a participar en el proceso de liberación del yugo arconte lograrán su propósito pero no sin antes mucho esfuerzo el mundo real de la espiritualidad no es el mundo flower power que nos han vendido si bien hay que mantener la vibración Alta, la consciencia elevada y estar en una vibración armónica por eso los procesos de ascensión como por ejemplo a quinta dimensión los consideramos incorrectos pues se pasaría de una matrix a otra incluso peor al estar más engañados creyendo que nos hemos liberado el auténtico proceso es despertar nuestra consciencia original y nuestro poder interno identificarnos con nuestra esencia álmica nuestra esencia original primordial